Soliloquios de un cajero de supermercado. Hay una poesía que es la que hace la gente cuando duda qué es lo que va a comprar en un día como hoy. Digo que es una poesía porque si prestas atención hay como pequeñas palabras que van soltando y son totalmente azarosas. O sea, no siguen ningún hilo discursivo que al menos esté expresado de manera oral. Son todas partes de un pensamiento, de un lenguaje silencioso que en un momento sas sale para afuera. Como, no sé, ahora estoy escuchando y dice. Arroz. Arroz, el tipo estaba enfrente de las latas de Durazno con almíbar. O sea, con almíbar no ven almíbar.、Ja, me equivoqué, no importa. La cuestión es que el tipo está mirando en ese momento un producto y le sale la palabra que se refiere a otro, o alguien que está haciendo.、Ah, sí, mamá puede. Y de repente estás construyendo alguna especie de relación mágica entre el arroz, la madre de ese señor. Y las palabras incoherentes de la vieja que tiene t u r t i c a a tanto dice alguna mala palabra, la cual no puedo reproducir porque, claro, dentro de mi cabeza es ilegal decir malas palabras o al menos implican un tipo de sanción de algún organismo, con FED o lo que sea que haya quedado después de la anulación de la ley de medios. Si es que la palabra anulación es la que corresponde, ¿no? Claro. Ahora, si alguien me pregunta qué tiene que ver todo esto con el hecho de que después les cobre, estrictamente diré nada. Pero hay algo secreto que en mí conmueve toda esta serie de palabras azarosas, como si fuera una especie de momento estético que se libera así de la nada y que, como no tiene que ver con nada, uno lo puede disfrutar en sí mismo. Por ejemplo, ahora está entrando una señora que tiene toda la pinta que en algún momento va a decir algo acerca del pañuelo que tiene en la cabeza, porque una gente que usa un pañuelo en la cabeza estrictamente sabe que todo el mundo la está viendo. Y por otro lado, si está usando el pañuelo, alguna palabra que haga referencia a sus tropicales colores, a su disposición poco elegante en el medio de este día totalmente caluroso, algo de eso va a salir. Digo, algo de eso tiene que expresar, porque es evidente que todo el mundo se está dando cuenta de que ese pañuelo no tiene lugar acá. Entonces, ¿no será que el pañuelo, el arroz y la madre de ese señor.? ¿Algún tipo de poema hacen justo hoy en este día en que no tengo nada para hacer salvo criticar y mirar lo que hacen los demás? Sí, no se preocupe, señora, no es que estoy mirando el pañuelo que tiene en la cabeza, es otra cosa, estoy pensando en un poema. ¿Qué quiere que le diga?